En el gobierno anterior, como vos decís sí, se se se ubicó a los pueblos indígenas sobre todo a, a nuestros hermanos mapuches como como un pueblo terrorista prácticamente sí. no y, y lamentablemente eh, se los estigmatizó se les faltó el respeto se bueno este se se dijeron muchas cosas, se escribieron muchas cosas, se publicaron muchas cosas en contra de, de, de nuestro pueblo mapuche tehuelche ju, este justamente y, y lamentablemente todavía no, nos quedan la, las heridas por la falta de justicia por la muerte de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado. Entonces, es mucho el trabajo que hay que hacer mm -hmm. para revertir todo todo esto y, y además para para hacer que el Instituto Nacional Eh, realmente cumpla con su función y promueva y proteja a todos los pueblos este indígenas de la Argentina, que son muchísimos, ¿no? Uh -huh. Un, aproximadamente 1.600 comunidades en todo el país y muchos eh, con, conflictos de, de toda índole. Este, así que yo, yo empecé a trabajar hace, hace varios días, por pedido del jefe de gabinete viajé a Cuyamen, me entrevisté inclusive con ...con la comunidad Culaché... ...que es la que en este momento tiene conflicto con los campos de Benetton... Uh -huh. eh, ...estuvimos eh, trabajando para iniciar un proceso de, de diálogo... ...y es el lugar donde lo mataron a Santiago... ...entonces, este, bueno, es muy emblemático ese lugar... Uh -huh. ...y sigue sufriendo las mismas necesidades que, que ha sufrido durante estos cuatro años... ...y, y bueno nadie se ocupó de, de, de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, así que este, también tuvimos que intervenir en un conflicto en Salta uh -huh. por la detención de una comunidad eh, indígena en la zona de embarcación Ajá. donde también se detuvieron a menores de edad. Uh -huh. eh, algo muy frecuente en el norte argentino parecería que fuera algo natural y para nosotros tiene que dejar de ser natural que... que eh, avvasllen así a los pueblos indígenas no algunos uh -huh. ni siquiera tienen documentos de identidad ayer veíamos también otro caso de un, de, de, de eh, un integrante de una comunidad indígena del norte que que no tenía ni siquiera el <coughs> cajón para ser enterrado lo envolvieron en nylon y esas cosas no pueden pasar en esta argentina eh, donde parece que que, bueno, se instaló esto de, en el gobierno anterior de ciudadanos de, de primera, ciudadanos de segunda, uh -huh. ciudadanos de tercera, parecería, ¿no? Que aquí claro. somos todos iguales ante la ley, y bueno, ustedes me conocen a mí, saben todo el corazón que yo le pongo a la a, a todo este tipo de, de causas, y, y bueno, por eso este estamos eh, funcionando en, el, en la ESMA, en, en uno de los... Este pabellones que lamentablemente en la época del proceso se convirtieron en el emblema de lo que fue uh -huh. la, la represión y, la, y la, este, la la dictadura este como centro clandestino pero ahora con todos los eh, organismos de derechos humanos funcionando allí eh, realmente eh, es como que prácticamente la memoria está todos los días presente no uh -huh. y, y Así que, bueno, eh, sí. por primera eh. vez vamos a tener un vicepresidente indígena en, en, en INAI, eh, vamos a tener lectores indígenas también en, en muchos casos. Eh, bueno, todo eso es nuevo, ¿no?, porque nunca, uh -huh. nunca se había llegado a, a que la conducción esté en manos de, de indígenas, ¿no? Así que eh, esperamos hacer un... un, un una buena gestión estos cuatro años, que sea totalmente distinta a la gestión de Cambiemos, que sea un antes y un después, uh -huh. y como primera medida usar el diálogo eh, y, y desechar la represión, no que es lo que claro. caracterizó al, al Ministerio de Patricia Bullrich eh, cuando prefirió usar las balas y matar antes que dialogar, uh -huh. y eso es muy triste que que haya pasado en Argentina y, y bueno, tenemos que seguir pidiendo justicia y además acompañar a los familiares que siguen en esta dura lucha de pedir justicia por, por Rafael o por Santiago o por tantos otros que a lo mejor sí. no conocemos y que también han le ha sucedido lo mismo. ¿no? Magdalena, eh, creo que hay como dos cosas eh, a mi modo de ver en estos porteños que nos gobernaron, estos porteños ricos que nos gobernaron, Eh, una es desconocer la existencia de las, de las comunidades originarias yo recuerdo siempre que cuando estudiaba en el colegio secundario eh, ya hace unos cuantos años me decían que los indios no existían más en territorio argentino eh, digamos, esto se enseñaba, era historia oficial ¿no? eh, y, y, y la segunda cosa que hizo el gobierno anterior fue Esto de criminalizarlos, inventar el rame, eh, que eran hostiles, que eran eh, violentos, que eran terroristas, que eran criminales, eh, bueno, eh, eso, eso por lo que vos nos decís, eh, cambia, se acaba y hay diálogo ahora, hay, hay reconocimiento de, de, de derechos. Exacto, exactamente, porque el otro día cuando estuvimos en, en la zona de Cuyamen, ¿no? Eh, <coughs> Bueno, este, hay un conflicto grande, sobre todo con la policía, eh, y, y, este, y bueno, y todos cuando nosotros nos presentamos y quisimos hablar con la comunidad, cuando la comunidad pidió por hablar con nosotros, este, siempre en eso tratamos de ser muy respetuosos, que sean ellos mismos los que nos piden comunicarse, este primero no nos dejaron entrar, eh, la policía, porque tiene cerrado con candado o, que eso va, es, es un gran problema, ¿no?, eh, uh -huh. la servidumbre de paso que, que pasa por el campo de Benetton, este y eh, luego eh, hablé con el fiscal y, y permitieron que nosotros pasáramos, y nosotros preferimos ir solos, sin la policía, y claro. no tuvimos ningún tipo de inconveniente en, en hablar con, con, con la familia, que, uh -huh. porque es una familia la que está... Claro. Eh, en la zona de, de, de, de es, es al sur de, de lo que es Cuyamen, pero muy cerquita del, del Pulof, que es donde murió Santiago, es muy cerca, nada más que un poquito más para el lado de, de las sierras, no para el lado del río, y no tuvimos inconveniente, este y pudimos hablar y dialogar y entender la importancia de, de sentarse uh -huh. en una mesa de diálogo, que para nadie es fácil, uh -huh. este pero es la mejor salida claro. a este tipo de conflictos. Claro. De eh, todas formas, Magal... estamos investigando los títulos, eso es lo que nos, me parece importante, los títulos originales, claro. porque todas esas tierras en su momento fueron de, de este de un lonco eh, que fue entregado, esos títulos por, por Roca, tengo entendido, claro. este, eh, Yankuche, Nahuelkir, Se llama en ese caso, en, la, en la zona de cuyamen y resulta que esas tierras después cayeron en manos de los ingleses y los ingleses se la vendieron a Bento uh -huh. este uh -huh. bueno yo quisiera investigar sobre todo eso no porque uh -huh. todos esos traspasos de tierra corrimiento de alambrados es algo muy común en toda esa zona y bueno por supuesto los pueblos indígenas quedan atrapados porque se quedan sin tierra de lo que fue suyo no y que además En su momento roca entregó esas tierras como tierras absolutamente inhóspitas y que este no era ni siquiera el lugar de origen de, de las comunidades no sino que un poco los desterraba mandándolos allí claro. pero resulta que esas tierras tienen mucho valor para ellos este porque aunque ellos dicen que curache significa es este justamente gente de piedra porque es piedra realmente lo que hay allí eh, hay pocos animales, este la gente vive de del campo, no son crianceros, pero eh, es una inmensidad tan grande ese campo que tiene este Beneton uh -huh. que este, realmente uno se pierde en el horizonte, ¿no? a ver dónde termina el campo. 900.000 eh, hectáreas es de lo que se ¿cómo? habla. Se claro, habla de entre todas, todas las estancias y uh y -huh. sí, sí, las estancias que, que tienen tiene Pioner en Neuquén Que suman, o, más, ¿no? que o tiene más en otros sí. lugares también más de 900.000 hectáreas y son siempre se dijo que es el mayor terrateniente que tiene la Argentina uh -huh. eh, bueno, eh, me gustaría también discutir eso, ¿no? porque claro. si no, también nos basamos bien. en el código penal delito de usurpación y listos claro. sin embargo, tenemos la ley 26.160 sí. que es una ley que justamente se hizo para proteger a las comunidades este, de los desalojos antes que este se supiera si con los relevamientos técnicos si, si eran tierras que les pertenecían a sus bueno, ancestros justamente pues no, no. justamente quería preguntarte sobre eso, sobre la implementación la aplicación de la 2660 los relevamientos de los territorios de las comunidades originarias eh, que está pendiente se, se debatió hace sí. dos años la prórroga de esa creo que hace sí. dos años, la prórroga de esa sí. ley ¿Pero después ¿eh, no se hizo nada o se hizo poco? O... No, no, no. En el, durante el gobierno macrista se avanzó muy poco. Claro. Las comunidades que están, este digamos, eh, con el reglamento sin terminar. Uh -huh. eh, pero hay muchos que sí se terminaron, no no en el gobierno de Macri, sino sí. en, en el gobierno anterior. Uh -huh. y, y bueno, este lo que sucede es que eh, el, lo que allí falta ahora son los títulos no por claro eh, los títulos comunitarios que lo establece la propia constitución nacional claro entonces están esperando la ley claro. que una ley este nacional para para reglamentar la entrega de títulos eh, yo soy autora de ese proyecto de ley nunca uh -huh. lo quisieron tratar jamás este, uh -huh. es como que ese tema estaba prohibido tratarlo uh -huh. el tema de, la, de los títulos comunitarios pero ya hay muchas comunidades que están en condiciones de recibirlo. Claro. Así que bueno, nosotros ahora vamos a con otras organizaciones como como la de Juan Grabois y, y otras más que están muy interesados en que este proyecto se trate de una vez por todas y podamos entregar los títulos comunitarios a todas esas comunidades que ya tienen el relevamiento terminado claro. y que están esperando el título, ¿no? Este tenemos por ejemplo el caso de don José Coyueque allí en, en uh -huh. nuestra región sur que sí, es un bronco de, de sí. muy muy muy muy respetado no por uh -huh. todas las comunidades de la zona y, y él dice que, que sigue esperando y va a seguir esperando hasta el día esto último día de su, de su vida y tiene como ochenta y pico de años este, sí. está esperando el título fue protagonista ella fue relevada hace mucho tiempo ¿no? uh -huh. Coyueque fue protagonista de aquella lucha que consiguió la ley integral del indígena en nuestra provincia de Río Negro, vos recordarás. Bueno, son esas personas es que que, sí. que son emblemáticas, ¿no? Así. En es, así es. Entonces, eh, yo me sería por ahí con los títulos, claro. ¿no? Porque la verdad es que Eh, claro, los títulos todavía. Los títulos pendientes y también la continuidad del relevamiento porque tenemos claro. con los datos de la provincia de Río Negro sobre unas 130, vos me corregirás, 130 aproximadamente comunidades reconocidas, se hizo el relevamiento en la mitad, 64 eran eh, al claro. fin del gobierno. Sí, sí, inclusive, bueno, hay comunidades que todavía no, no han sido reconocidas, así uh -huh. no a la La personalidad jurídica, pero bueno el INAI, el perdón el si está trabajando muy bien, estamos trabajando sí. en conjunto prácticamente no sí. porque este eh, hay que trabajar de esa manera igual y, bueno, y justamente eh, vicepresidente de vicepresidente de, de INAI fue y uno de los asesores que que, van, este, que, que me van a, a acompañar en esta gestión. Son este, electos por el parlamento por la coordinadora del parlamento mapuche uh -huh. es la primera vez que no, que río negrinos tienen que conducir el INAI, no siempre bueno. este hubo otro tipo de magdalenas indígenas de, del norte o, uh -huh. o sobre todo este personas que no, que no pertenecían al pueblo indígena este condujeron el, el, el organismo y es la primera vez que nosotros lo vamos a hacer y esperamos hacerlo bien. Por lo pronto este, ya hemos ido a Río Chico también, que es Río Negro, Río Chico sí, Abajo, sí. que es la lucha esta por la apertura de la escuelita. Uh -huh. Estuvimos con, reunidos con las familias mapuches y bueno, estamos este sí, luchando para que esa escuelita que le cortaron internet para que nadie se comunique este y, y, le, y le sacaron el zeppelin para que la gente se vaya de la escuela, uh -huh. una cosa muy triste lo que hicieron este pero bueno este hemos logrado inclusive con la ayuda del procurador de la provincia hemos logrado que lo devuelvan el zeppelín pero por ahora la escuela está cerrada y los chicos están sin escolarizar en ese lugar tan alejado pero tan estratégico como es el paralelo 42 uh -huh. donde pareciera que esa escuelita molestara no por eso bueno. la cerraron cuando solamente insumía el gasto de del gasto o la inversión, mejor dicho, de un sol maestro, ¿no?, que, que uh -huh. hacía las veces de, de portero, de un montón de, de actividades que, que, que bueno, nadie puede entender que por qué se cierra la escuela cuando, cuando realmente el, de, el derecho a la educación es Eh, un derecho fundamental en Río Negro y, y lo reconoce la propia Constitución Río Negrino. Magdalena, eh, ¿el organismo va a tener presupuesto, va a tener recursos para poder desarrollar todas estas políticas que querés implementar? Mm, bueno, vamos a, a esperemos que sí. Mm. Este, por Señor, ahora tiene muy poco presupuesto claro. porque el, el macrismo directamente lo desfinanció claro. porque no cumplía estas actividades de viajar, de estar con las comunidades, de Bueno, ese tipo de... Sí, además el relevamiento... ...que estamos haciendo. Los relevamientos cuestan, lleva, supuesto, cuestan plata, es decir, son necesarios recursos. Me imagino que esa es eh, una de las principales eh, tareas, es que sí. para reconocer derechos hace falta recursos, dinero. Sí, de todas maneras vamos a... Tengo una charla pendiente con el jefe de gabinete, con Santiago y con el mismo presidente de la nación como para... Uh -huh este bueno, para a, en, eh, también pedir eh, que el, que tenga un presupuesto adecuado, nosotros no, no somos de, de gastar en, en cosas suntuosas, ni mucho menos sino solamente poder llegar hasta los lugares de conflicto, poder vale. estar al lado de las comunidades, no permitir nunca más de que haya un niño preso como parece que es muy común en la zona del norte, con las comunidades Uiquí, por ejemplo uh -huh. o, o con las comunidades Cuom... Eh, bueno, eh, hay mucho por hacer, por trabajar, y, y para eso se necesitan eh, recursos este adecuados, porque sí. también tenemos eh, eh, cosas insólitas que hemos recabado, por ejemplo, tenemos siete camionetas Amarok en 2014, frente del instituto, que están todas sin funcionar, <risa> eh así dejaron las cosas la gente de Cambiemos, ¿no?, Claro. Eh, este, o sea, no me extraña, eh en con ellos otro... se compraron camionetas uh -huh. y, y buenas y, y se las dejaron las dejaron destruir, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque son herramientas de trabajo para nosotros y, y bueno, también se fueron sin pagar este a los CPI dos meses, este que son los integrantes del Consejo de Participación Indígena y, y bueno, ahora estamos informando al Ejecutivo de esa deuda que, que dejaron, uh -huh. y así supongo que su sucede en otros organismos, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos dar una vuelta de página en el INAI, y que realmente tenga el rol este que debe tener, ya nos incorporamos en el programa de Argentina contra el hambre, porque claro. los pueblos indígenas tienen la tasa de pobreza más alta, o una de las más altas de América Latina, aquí en la Argentina, y Y en todo organismo este que, que por supuesto nos va a ayudar como desarrollo social como salud como eh, obras públicas por uh -huh, ejemplo uh -huh. este el mismo ministerio de seguridad así que eh, bueno Estamos trabajando muchísimo en todo esto, ¿no? Sí, una de las cosas que se destruyeron o que se dejaron o que no fueron no recibieron aportes son las radios indígenas que que claro. la ley les reconoce el derecho de tener una radio en cada uno de los territorios de las comunidades indígenas y están eh, bueno, a la buena de Dios, desfinanciadas. No, sin, no, hay, sin... que, hay que hay que, eh, hay que este, investigar eh todos los recursos que, que hay y, uh -huh. y y ponerlos en funcionamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en la zona de Cuyámen hay una escuela que está a, a punto de ser inaugurada y está cerrada en una escuela rural para y va a ser una escuela intercultural donde justamente hay una radio adentro sí, claro. de esa escuela. Y como está cerrada la escuela y no la no sé si la se si, si abrirá, vamos a ver si el, el gobernador de Chubut lo, lo uh -huh. va a hacer, pero Eh, allí hay un montón de niños sin escolarizar y la escuela está cerrada Y allí tiene una radio que todos sabemos la función social de una radio uh -huh. Sobre todo si la manejan los propios alumnos si, la, si trabajan allí, este sirve como elemento de contención Sobre todo para esos niños que viven en el sí, campo Y en esas zonas tan aisladas este, Exactamente, conozco, no tienen por varias, no tienen ¿sí? ningún tipo de forma de, de, de comunicación No tienen uh -huh. este, nada, si está la escuela hay internet Pero si no está en la escuela, no hay internet. Uh -huh, Entonces, uh -huh. este todos sabemos la necesidad hoy de tener, de comunicarnos por, por la enfermedad de un niño, por cualquier cosa grave, y no lo pueden hacer porque no tienen forma de comunicarse. Así que, bueno, todas esas, esas cosas, si esperamos poder denunciarlas y solucionarlas, este... Sí, eh, la tarea no va a ser fácil siguen mintiendo, por ejemplo están mintiendo que la comunidad eh, ahí en el lago Mascardi están queriendo apropiarse de playas y tal, eso sí. publican en estos días los medios del Poder Económico, cuando las comunidades, las escuchábamos recién en nuestro informativo nacional están diciendo que lo que quieren hacer es cuidar el ambiente, cuidar la limpieza de los lagos eh, bueno, y ahí están diciendo que lo que hacen es avanzar En, en la usurpación de territorios Exacto. no, no es así para nada porque ellos conocen muy bien que las playas son de dominio público eh, conocen que el derecho a acceder a un espejo de, la de de agua como es un lago es es totalmente libre no como lewi que todavía tenemos que esperar que cumpla esa sentencia después uh -huh. de 10 años de una sentencia que lo obliga a abrir el camino para... Bueno la tienen mucho más clara y, y además más respetuosos son los esta comunidad indígena que el propio Joel Lewis no yo mm. siempre lo comparo porque parece sí. que hay una justicia para alguna y una justicia para otros ¿no? es. este y, y bueno este tenemos que llegar también a un a una instancia de diálogo con con esa comunidad de mascardi de villa mascardi. estuvimos ayer en una reunión con, con parques nacionales que mm. cuya conducción no es la misma que. Claro. durante el macrismo así que tienen otra concepción absolutamente distinta y bueno estamos evaluando algunas alternativas para poder este para poder plantearles a la comunidad eh, pero nunca con la represión no siempre con, con el diálogo